Yeah. Que muchas veces hemos, hemos contado a propósito de los, los diferentes este, núcleos o grupos de mujeres feministas que eh, se encargan de dar asistencia a las mujeres que están en una situación de embarazo no deseado y que eh, no saben este, qué hacer en esas circunstancias, ¿no? porque como en general no hay información y además este, la información que se echa a correr, en general provoca en muchas mujeres sin demasiada información, incluso muchas contradicciones sobre qué está bien, qué está mal hacer. Este, se complica la situación de poder eh, encontrar información. Y hay números de grupos de mujeres que circulan con este fin, ¿no? Desde hace mucho tiempo lo que, lo que se charla y lo que se lleva adelante en, en muchos de los de los grupos feministas, es justamente que, que como hay eh, modos seguros de de, de poder eh, interrumpir un embarazo, lo importante es que las mujeres sepamos y podamos transmitir justamente eh, la información de, de, de, de cómo cuidarnos ¿no? al, al hacerlo, porque sabemos perfectamente que cuando una mujer está decidida a interrumpir un embarazo, lo hace. Uh -huh. eh, y lo hace de, de, de modos seguros o de modos inseguros lo hace Claro, lo hace como puede uh -huh. con lo que por eso bueno cada vez más son eh, justamente la, las, las compañeras que, que lo que hacen todos los días es brindar información Eh, a mujeres uh -huh. que se encuentran en esta situación. Bueno, gracias a Soledad Arrieta, de El Zumbido, de Neuquén, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí vamos a escuchar un audio de una conferencia de prensa que realizaron las compañeras del eh, colectivo feminista eh, Las Revueltas. Uh -huh. eh, la Revuelta, en realidad. Estuvimos charlando con ellas hace eh, poco tiempo, porque estuvieron en Buenos Aires formando parte de la presentación una vez más en el Congreso Nacional de la eh, posibilidad de que haya un proyecto de ley, que el aborto se convierta en seguro legal y gratuito. Y ellas formaron parte de esa movida que transmitimos en varios colectivos de la red para la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que vamos a escuchar lo que les sucedió, porque lo que les sucedió es que una radio... De Neuquén las llamó y las puso al aire eh, para, este, sin avisarles que las uh -huh. estaban sacando al aire, lo que hacemos nosotros con la policía. Uh -huh. Nosotros hacemos eso cuando hay situaciones de detenidos y como sabemos que la... Eh, policía no nos da la información si llamamos por carriles este, normales lo que hacemos es sacarlos, ponerlos al aire y así conseguimos por ejemplo que nos dijeran que los presos de RB son, eh, eran presos políticos, no de una fábrica recuperada que fueron detenidos bueno, en este caso la diferencia es que a las chicas las llamaron y las chicas dijeron lo mismo de siempre uh -huh. lo único que le agregó que fuera una radio oculta, en todo caso es que Eh, nada, salieron al aire porque no dejaron de hacer nada que no hagan en su cotidianidad llamando a mujeres, eh, recibiendo llamados de mujeres embarazadas. Escuchamos entonces este hecho contado por ellas mismas y qué implicancias tiene. Organizaciones de mujeres a la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que también están aquí presentes a la unidad independiente de trabajadores de esta universidad que también nos hizo llegar sus saludos. Y a trabajadores del de, de Hospital Roldán como es el compañero Miguel Camejo. Vamos a decir que hemos tenido que llamar a esta conferencia de prensa porque el día lunes 5 de septiembre, luego de que el domingo hiciéramos una serie de grafiteadas y pegatinas por la ciudad, actividades que comúnmente hacemos. El día lunes fuimos sometidas, decimos nosotras, a una entrevista encubierta y a, un, a lo que se configura para nosotras como un acto violento y de abuso de poder por parte de eh, periodistas de la radio AM 550. Nos llamaron a nuestro celular, a nuestro número que es público y pretendiendo una periodista estar embarazada, eh, realizó esta entrevista sin decirnos que estábamos al aire. Está claro que las revueltas, no tenemos ningún problema en hacernos cargo de lo que hacemos. Lo decimos, lo venimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo damos información y acompañamos a mujeres y a todas aquellas personas que nos consultan por abortos. Pero lo hacemos sin necesidad de artimañas ni de mentiras. Venimos a decir también que lamentamos que una periodista mujer se, juegue, se, se avenga, digamos, a este juego de poder inventando un embarazo inexistente desconociendo, sin lugar a dudas, las angustias, las contradicciones, las crisis, los miedos, la desesperación por la que transitan las mujeres que llaman a nuestro número de teléfono. Es banalizar los embarazos, es banalizar lo que nos pasa a las mujeres cuando necesitamos interrumpir un embarazo y abortar. También hablamos de desinformación porque luego en el programa continúan haciendo una serie de comentarios acerca de si la información que damos es realmente segura, si los medicamentos sobre los cuales informamos eh, es seguro. Venimos a decir una vez más que la información que damos es la información que provee la Organización Mundial de la Salud a partir de una serie de investigaciones y que nosotras la confirmamos con las sistematizaciones que producimos año a año de lo que hacemos, sistematizaciones que hemos puesto a disposición de la prensa muchas veces. Desde el año 2011 la revuelta lleva adelante esta práctica, desde el año 2012 nos agrupamos en la red de socorristas en red feministas que abortamos, que hoy congrega alrededor de 40 colectivas de todo el país Y lo hacemos amparadas en el derecho que tenemos todas las personas por convenciones internacionales de derechos humanos a dar y a recibir información. Información que contribuye a garantizar la salud y el cuidado de las mujeres y eso le da legitimidad a lo que hacemos, pero además nos ubica en el rango de legalidad. Cuestión que pareciera preocuparles tanto a este medio empresarial, ¿no? dejar a los movimientos sociales, en este caso a la colectiva feminista La Revuelta, que ha demostrado a lo largo de todos estos años seriedad en su accionar, eh, pareciera que quieren dejarnos en el lugar de delincuentes, entonces por eso también todo lo que hicieron es absolutamente malintencionado, lo repudiamos y este.. Aclaramos aquí parte de lo que hacemos. Eh, también queremos decir que nosotras no practicamos abortos, no facilitamos pastillas para abortar, damos información y acompañamos a mujeres que nos consultan por este tema, lo hacemos para, cuidarlas, para cuidar la salud de las mujeres, lo hacemos para hacer lo que el Estado no hace al no despenalizar y legalizar la práctica eh, del aborto, lo hacemos y con esto contribuimos a varias cosas, a la primera pensando en los 3 de junio que tenemos en este país, Contribuimos a reducir la tasa de femicidios estatales porque entendemos que las muertas por abortos clandestinos son responsabilidad del Estado y en ese punto esas muertas se constituyen en femicidios de Estado. Lo que hacemos permite también reducir la cantidad de internaciones en los hospitales por consecuencias de abortos clandestinos. Alguna vez este Estado deberá repararle a las colectivas feministas que hacemos esto. Porque la verdad que estamos evitando internaciones en los hospitales públicos y en centros de salud y en clínicas. Así que, una vez más, vamos a decir, abortar se aborta todos los días, le guste a quien le guste, y nadie pide permiso para hacerlo. Hay quienes silencian, Hay quienes condenan, hay quienes abandonan, hay quienes acompañan y acompañamos. Hay quienes desinforman, hay quienes ocultan información, hay quienes difunden miedos y amenazas más o menos sutiles y aumentan así los sufrimientos de quienes pudieran estar escuchando y necesitando información. Nosotras las revueltas vivas y libres nos queremos por eso mismo Información sobre aborto seguro 2994722618, aborto legal para decidir y al que no le gusta se jode, pero no nos van a joder ni nos van a obstaculizar esta práctica que como digo es legal, es legítima y tiene que ver con nuestras vidas y decisiones ...sobre nuestros cuerpos. Cerrar una vez más repudiando el juego de poder amarillista, morboso... ...malintencionado y tendencioso de la periodista y los periodistas de AM550... ...que llevaron adelante esta especie de sketch. Si quieren ser actores, vayan a estudiar teatro pero no pongan a los movimientos sociales en el lugar de la delincuencia y no hagan de sus prácticas periodísticas eh, un acto de desinformación, un acto que no tiene nada que ver con la práctica ética y las buenas prácticas a las que alude la Ley Nacional de Medios Audiovisuales y Periodísticos. Eso por ahora, y si alguien quiere preguntarnos algo, aquí estamos. Una vez más, agradecer a todas las personas que están sosteniéndonos en esta conferencia de prensa, una vez más decir, nada de lo que hacemos lo ocultamos. Somos mujeres públicas y nuestra práctica es pública desde siempre. Y estamos orgullosas de ello. Estamos escuchando audio de una conferencia de prensa realizada en Neuquén de la colectiva Feminista de la Revuelta que sufrió una este, radio oculta no sé cómo se dice un micrófono <risas> oculto digamos la llamaron este, para eh, no sé supuestamente para mostrar como ilegal algo que no es ilegal que es la asistencia a las mujeres que sufren embarazos no deseados y no saben qué hacer en esas circunstancias. Seguimos escuchando un, una partecita más de la conferencia. Sin lugar a dudas que genera confusión, que puede generar mayor sufrimiento incluso, porque si se dice que la medicación sobre la que informamos es peligrosa porque no hay médicos alrededor... ¿Eh? Eh, cosa que también es falsa porque nosotras estudiamos, nos formamos y hay personal de salud con quienes articulamos y seguimos estudiando sobre el uso de la medicación. Por un lado eso es falso. Por otro lado no se informan las causales de aborto legal que sí tenemos en Argentina. Y eso también es desinformación porque si una mujer que ha sido violada escucha ese programa, ahí no obtiene información. Eh, para que pueda acceder a un hospital o a un centro de salud a solicitar el aborto porque ha sido violada y está embarazada. Tampoco sobre otra causal que tenemos que es este, cuando corre riesgo la vida o la salud de las mujeres. Entonces, en este tipo de escenarios que se arman en la prensa amarillista, como, estamos, como catalogamos nosotras A, a ese tipo de prensa, lo que se hace es garantizar desinformación, in, eh, generar miedos, generar, como dije antes, amenazas encubiertas. ¿A quién le están hablando cuando dicen que las revueltas haríamos algo que pareciera que es ilegal? ¿No? ¿A quién le están hablando? Quizás al Poder Judicial para que nos investigue, pues sepan Todo lo que hacemos es legal y además es legítimo y estamos dispuestas a seguir dando la información que estamos dando. Ruth, eh, esta semana se conoció de Mar del Plata que eh, a compañeras de Socorro Rosa las amenazaron eh, también llamándolos al a celular, al teléfono. Sí, son compañeras de Córdoba. Aprovechamos esta pregunta para repudiar también esos hechos. ¿no? Bueno, evidentemente hay, han estado agazapados, agazapadas, esperando dar su salto. Estamos convencidas que en contextos de mayor represión, los movimientos sociales nos vamos a ver más afectados. Por eso necesitamos cuidarnos y sostenernos entre todas y entre todos. Eh, en Córdoba las compañeras recibieron un llamado telefónico haciéndose pasar por la policía diciendo que iban a hacer allanadas sus casas, lo cual por supuesto sabemos que eh, no, te llaman. no te llama la policía para decirte que te van a allanar la casa, pero eso genera por supuesto muchísima angustia y, y muchísima presión, aún sabiendo que el día que allanen nuestras casas lo que van a encontrar es Enorme cantidad de, de folletería, que es la que tenemos. Este, enorme cantidad de materiales con los cuales estudiamos y seguimos aprendiendo, así que no tendríamos nada que ocultar. Por supuesto que no vamos a abrir las, las casas a la policía como si nada fuera, porque tampoco somos estúpidas. Así que les pedimos a todas esas personas que llaman con esos mensajes, eh, que dejen de subestimarnos, que nosotras no subestimamos a los enemigos que tenemos, y menos en estos tiempos donde claramente hay ataques represivos sobre los movimientos sociales que decimos que nos seguimos oponiendo a determinadas políticas, ¿no? Nosotras estamos evaluando una serie de acciones para realizar. Así como evaluamos eh, la conveniencia de esta conferencia de prensa, entre otras muchas acciones que podemos hacer, también estamos evaluando cómo seguimos. Es una posibilidad, el derecho a réplica es otra posibilidad, este, seguir insistiendo con los medios como los que están acá presentes, es otra posibilidad, este, actuar a nivel nacional también, es decir, A partir de hoy y a partir de este, que se sigan multiplicando los efectos de la canallada que hicieron, vamos a evaluar nosotras también las acciones a seguir, tanto en la justicia, a la, en la justicia con el mismo sindicato de prensa, bueno, estamos evaluando. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Otra vez agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Escuchábamos entonces esta conferencia de prensa entera, la dejamos porque nos parecía que era importante escuchar todo lo que tenían para decir las eh, chicas de la revuelta, uh -huh. una colectiva feminista. Las revueltas, ¿no? ¿La revuelta? Ajá, una colectiva feminista que, eh, de Neuquén, que eh, este, bueno, sufrieron esta especie de cama radial, eh, la llamaron de una radio sin avisarle que la sacaban al aire, para dejar expuesto. No termino de entender. Que... Para dejar expuesto lo que ya sabían que las chicas hacen. Claro. Porque claro. está promocionado, digo. Pero es que evidentemente para mucha gente es, es, eh, claramente está mal, ¿no? Digamos, para la gente que está en contra de la despenalización del aborto, que no significa estar en contra del aborto, eh, digo, que después quizás van y, a, y abortan clandestinamente, eh, y en algunos casos sí, significa también estar en contra de la práctica del aborto. Eh, Claro, claro que está mal visto que vos le brindes asistencia a una mujer que tiene un embarazo no deseado para eh, este, utilizar, por ejemplo, las pastillas eh, que pueden ayudarte a, a tener, eh, digamos, un aborto... A llevar adelante un aborto seguro. Seguro. Sin riesgos. ¿no? Uh -huh. Bueno, y por allí andando dando vueltas también el caso que se dio aquí en el Conurbano, parecido al de Belén, pero que por suerte la reacción del movimiento feminista y de abogados y, y abogadas eh, de la gremial, eh, con la chica y allí asistiendo a, a la chica que conocemos como Carla, se volvió a su casa y se pudo evitar que eh, fuera presa como Belén, una chica que también asistió al hospital para poder acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, y que se vio envuelta en una situación eh, judicial eh, con, con la policía y la justicia de por medio, ¿no? Música. Pegado al río donde crece el Pehuen, donde todavía hay hombres que conocen del saber. So, más, otra hoja y quiero volver a subir allá arriba en la montaña donde yo te conocí. Fuego y libertad, si yo te recuerdo hasta en mis sueños, un regalo del indio del gran mago El Nahual, que me guía en su vida y hacia la... Que margina lo que es nuestro y lo olvidar, dame tú Son los héroes del silencio, pero si escuchás la voz y la manera de cantar del de líder de Nahual, una banda de aquí del barrio de Mataderos, donde estamos haciendo hoy en Enredando, podrías pensar que son los españoles. No, son de acá, se llaman... Nahual desde el año 2000 más o menos andan dando vueltas por allí, este, por donde pueden, ¿eh? como todas las bandas barriales que se conforman en la Argentina, ¿no? Hay toda una, una legión de, de pibes y también de pibas que se calzan sus instrumentos e intentan ¿eh? hacer lo que pueden con la música, ¿sí? Bueno, Anahual le está yendo bastante bien.